Hermanos, en este día tengo el orgullo de presentarlo a nuestra reina oficialmente que el día 30 será coronado en la serenata a Montero, acompañado de nuestros de nuestros músicos legendarios de acá de, de la ciudad de Montero. Vamos a tener muchos grupos folcloristas también como el Trío Santisteban, Trío Latino, y otros grupos más que nos acompañarán, pero nos vamos a dedicar lo vamos a dedicar este año exclusivamente al folclore boliviano y al folclore oriental de nuestra región. Eso va a ser la el horizonte de nuestra actividad cultural. No podemos traer desde desde el exterior cantantes con mucha plata solo para deleitar una hora dos horas y si no tenemos que contratar músicos nuestros tanto de acá como de bolivia tienen que tenemos que apoyar a lo nuestro y así podemos engrandecer para que se sientan también ellos orgullosos de ser de este país Por eso vamos a contratar exclusivamente montereños, cruceños y bolivianos. No vamos a traer ningún artista extranjero para poder festejar a lo grande nuestra ciudad los 165 años de fundación de nuestra tierra. Con esto oficializamos, honorables concejales, esperamos que, lo, que nos ayuden a promocionar a nuestra reina, no solamente es coronar y olvidarse, sino que hay que ser, participar en todas las actividades locales, departamentales, nacionales, porque es nuestra función promocionar a nuestra mujer montereña.